Y bueno, este era el es el momento en el cual yo estoy extrañando el señor Nicolás Bon padre persona que comienza este, este dirías segmento? un negro volvete perdonamos Negro volvete perdonamos eh, diría Juan Pablo Gabas así así así Bueno es el, es el, el tema el, el bloque del videito de Juan y de Pian Sí, el videito de Juan y de Pian que ahí se pone a dar vueltas por la web buscando videos y esta vez no tuve que chocarme este eh, ni investigar ni irme tan lejos sino aquí a la vuelta de la esquina teníamos este un un muchacho que, que está que está en línea que es eh Ligué Bruno, al que le decimos muy buenas tardes noches, ¿cómo estás Ligué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, ¿Cómo y, y hace poquito, bueno, este llegó a mis manos, no, no sé cuánto tiempo tendrá eh, humanidad que, que es un video de, de una canción que compusiste y, y armaste el video vos, Ligué? Sí, así es, la canción la hice yo y el video lo compuse lo, lo hice con, con un amigo Frank Richter que Uh -huh. Que se dedica a eso, para estudiar cinematografía Ah, cinematografía ¿Y, y lo, lo hicieron acá en la provincia de La Pampa? Claro, claro Las escenas son del Parque Luro, de la Avenida Palacios, de La Laguna Ligüe, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo definirías el estilo de, de, de esto que haces? ¿Qué, qué es? Es eh, rap eh, Quizá lo que tiene esta canción, que es un poco diferente, la instrumental ¿Qué? porque realmente uno piensa rápido y, acost... y estamos los raperos sobre todo estamos bastante acostumbrados a, a que las instrumentales sean siempre con la misma intensidad o sea sea el, el sample claro. y el, el bombo y la caja y que sea siempre que se repita siempre lo mismo y yo traté de no sé, hacer algo diferente y busqué una, una base una orquesta Eh, li huevo acá eh, formaste parte de una de un movimiento que, que la verdad que, que es nuevo y que, que anduvo que, que se hizo fuerte en todo el país que sí. es esto del freestyle y de y de rapear y improvisar en vivo en las plazas como como cómo fueron esos comienzos y cómo llegó a vos el, el rap y, y las ganas de escribir eh, yo el rap lo conocí de casualidad en 2015 porque yo antes escuchaba folklore rock no me, no me me gustaba mucho el rap, salvo Calle 13, por ahí que, que fusionaba varios géneros, eh, pero um, para el colegio una vez nos pidieron que hagamos un corto, eh, un cortometraje, y se nos ocurrió esta idea de las batallas de freestyle, y así que no, nos empezamos a meter por YouTube, qué sé yo, y, y nada, ahí seguimos mirando batallas, por ahí practicando entre nosotros con los amigos del colegio, Y hasta que un día me animé a, a rapear en una batalla, en una competencia, me noté. Y nada, así fue. Y el año pasado, en, en 18 de diciembre de 2016, fue la primera fecha de una competencia que organizamos nosotros en el Parque Oliver. Que también fue creciendo un montón. ¿Vos eh, ¿Cómo? ¿Vos estás ahora eh, estás en Buenos Aires? No, no, no, no, acá en Santa Rosa. ¿Estás, ¿Estás viviendo acá en Santa Rosa? Pensé que estabas en Buenos Aires, no sé por qué. No, no, no, estoy en sexto año todavía. Ah, estás en sexto año, mira Yo ya pensé que, estás, pensé que sabía ir a estudiar. Ah. Este, ¿Y, y, y ¿qué, qué es humanidad, Ligüé? ¿Qué es como tema? como y... Claro, ¿qué es, ¿qué es humanidad como tema, como canción? ¿Cómo surge? Eh, siempre lo que... O sea, me gusta analizar la, la sociedad, supongo, la humanidad. Me gusta mucho la filosofía. Eh... No sé, no me gusta tanto centrarme por ahí en, cuando escribo en, en lo que me pasa a mí, sino en analizar el, el, el resto de, de lo que pasa afuera, digamos. Y no sé, se me eh, generalmente cuando escribo no no tengo una idea clara. Digo, bueno, voy a escribir sobre tal cosa y me pongo a escribir sobre eso. Va surgiendo a medida que, que voy escribiendo las primeras líneas. ¿Y desde cuándo haces esto? ¿Qué haces digamos cuando te fuiste volcando a la música cómo fue la primera canción que tengo es del verano de 2016 creo sí eh, nada y, y hasta manera. ese momento hasta ese momento cuál era tu contacto con la música eh, por lo menos eras un oyente eras un entusiasta o, o, o fue repentino sí. Sí, sí primero la mayoría de lo que hacemos o sea lo que pasa con los raperos es que acá en argentina sobre todo Primero se conoce la, por las batallas, o sea, empezás a ir a las competencias de freestyle o hacer freestyle y después escribís, eh, sobre todo en estos últimos años que las batallas se, se pusieron, estuvieron en un auge, crecieron muchísimo con el, a nivel nacional y a nivel internacional. Ajá. Uh -huh. Y, y contás esto, ¿no? Las batallas, el, eh, la, la, las juntadas de freestyle. ¿Hay otros espacios para, para el rap en, en Santa Rosa? Digo, eh, tal vez eh, donde dar algún algún show o espectáculo. Eh, ¿Hay lugares y, y gente que quiere ir a, a escuchar esto? Se han hecho muchos eventos, sí. Eh, de, porque ahí va, están las competencias, digamos, y hay gente que obviamente quiere... Quiere hacer conocer sus canciones también, hay muchos grupos, por ejemplo, hay uno de Que Esto Que El Otro, Que Esto Que El Otro, uh -huh. de Coliño y, y Tugurio, que, que está, le está yendo muy bien, está yendo a muchos festivales, a muchos eventos, eh, acá hay, a, hasta hace poco se se hacía un evento que se llamaba... Eh, Bueno, no me acuerdo el nombre del evento, eh, que también eran bandas de rap que se juntaban a tocar, eh, pero la mayoría son son competencias de freestyle, sobre todo en plazas. Bien. ¿Y qué te imaginás eh, en relación al futuro con, con esta cuestión? Digamos, vos decís, estás terminando este año, te vas a ir a estudiar, eh, no vas a estudiar por, por un añito y, y, y, y qué lugar le vas a dar a esto que haces musicalmente. Sí, ahí tengo tengo un dilema muy grande porque nada como que el sistema por ahí te siempre te tengo el peso arriba de bueno tengo que producir o sea tengo que el, el tiempo siempre me juega en contra sobre todo porque estoy en este último año tengo que decir lo que tengo que hacer entonces por ahí la música últimamente la tengo un poco relegada y me tengo que ver porque yo todavía no sé qué, qué voy a estudiar y no sé, por ejemplo, tomarme un año para, para dedicarme a la música, por ejemplo, me parece eh, una, una pérdida de tiempo, porque le dedicaría tiempo a algo que me gusta, pero justamente tendría ese peso encima de no estar haciendo nada, ¿entendés? Che, Ligüe, ¿y, ¿y te estás por presentar en, el, en algún lado ahora dentro de poco o, o estás ya relegado hasta que termines este año? No, no, obviamente, bueno, ante cualquier propuesta mm, estamos mm. dispuestos. Yo tengo un grupo con un, unos amigos que también tienen temas ellos, y siempre que hay algún evento vamos a tocar, y so, en, hemos ido a Buenos Aires, hay um, distintos pueblos, eh, sí, obvio, es, es un hobby, es una actividad aparte, yo lo tomo como eso, no, hay mucha gente que, que yo lo admiro, porque tiene el rap como, como modo de vida, a mí me gusta la música, del rap, pero no no todo, mi, mi vida no es el 100% el rap, Ok, ok. Bueno, Ligüe, eh, te agradecemos mucho y, y vamos a escuchar y después vamos a subir a, a, a la página de Radio Cromes, www.radiocromes.com.ar el, el video Humanidad y la verdad que está buenísimo. Y esta buenísimo. charla también, esta charla la también. Charla también. Eh, así le, tenemos bueno. el público rapero también, se claro. a Radio Cromes y nos supuesto, acercamos a ellos. Por supuesto, por supuesto. te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a vos, Juanín, no. Abrazo. Eh, era Ligüe Bruno y vamos a escuchar ahora Humanidad de Ligüe Bruno. Tenezco a la especie de necios que nunca se sacian Que dejaron su tierra sucia y nunca le dieron las gracias Que por un par de negocios que resultaron falacias Dejaron de ser socios para volverse desgracias Primos de primates nos bajamos de las ramas Nos erguimos en dos piernas para ver el panorama El universo nos puso en el medio de su trama ¿Cuál fue la primer sinapsis que encendió nuestra llama? Esa llama que aprendimos a manipular para calentar y triturarnos fue indistinto Aprender a razonar, superar el laberinto Perder las muelas de juicio y el juicio de nuestro instinto Perdimos el velaje que nos daba lo salvaje El coraje hizo que conquistemos nuevos paisajes Viajes y viajes, mezclando genes y mensajes Representando cosas que no estaban mediante Nos guiamos con estrellas que todo el tiempo se mueven Formamos asentamientos con huellas en las paredes Esa huella al tiempo se volvió pintura La pintura en símbolo, el símbolo en escritura El ruido se volvió sonido con notas que eran únicas Unimos esa armonía para inventar la música Que fue lo que nos inspiró para encontrar la clave El ritmo de la lluvia, la melodía en las aves, no se sabe Como esa hay muchas preguntas El miedo al odio, el odio al miedo tal vez toda junta Respuestas que sobresalen y que salen de lo obvio Usar el equinoccio levantar pirámides en punta Cuatro billones de años y el sol todavía brilla Fuente de energía que germina en una semilla Cultivar y cultivar hasta que un día no sobrara Y cuando había un excedente la gente lo comerciaba Y así surgió la codicia y la falta de empatía Más terreno, más cultivo, más poder es jerarquía cada nación tenía una porción de tierra, el odio se volvió humano, el humano se volvió guerra. Para desesperadamente buscamos la gran explicación, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos agrupa? para cegar mentes inventamos una religión porque es más fácil creer en dios que aceptar nuestra culapa es el último recurso que habita en el subconsciente cuando todo está perdido lo que no ahoga la mente y fue por tal ignorancia que no sedujo la serpiente pero eva no era ignorante, eva era una rebelde su ego lo cegó pero igual es un animal mente privilegiada cuerpo de uvas y pan muerte disparo vive por su vanidad suerte o milagro, lo llaman humanidad. Y es que su ego lo cegó, pero igual es un animal. Mente privilegiada, cuerpo de uvas y pan. Muerte, disparo, vive por su vanidad. Suerte o milagro, lo llaman humanidad. Nos creímos invencibles, nada nos hacía frente. Soldados poderosos con armaduras potentes, hasta que la peste negra acabó con un continente y una casi acaba con otra plaga más fuerte y ahí qué rol jugaba la iglesia con dolencia fuego en los feudos sin pausa juego de causa y consecuencia reencarnación el karma habló tan solo coincidencia que en américa otros pueblos conocían la existencia si el mundo era mercantil entonces eran gran potencia pero quién dictaminaba la definición de riqueza ser el divino que aseguraba ver su reflejo a cambio de ver sus rostro nuestro oro por espejo colonia devastando los poco que nos quedaban Naturaleza brava, te oponías, te quemaban Guanajos por corceles, tapires por simples cerdos Y nuestra sangre nativa se volvió solo un recuerdo Y de eso es que no queda la misma rueda Un mundo convertido en un salvese quien pueda Millones de artistas crecidos por su dinero Ormigas caminando siempre en el mismo centro dar la misma historia cegar femenina que fue mina fuerte y es la novia de tal Elena Garro, Cendazaire, rostros desconocidos topacados por la gloria y memoria de sus maridos y a pesar del tiempo seguimos siendo verdugos, señores con deseos de peones, valores duros, que basta todo bien, eso no lo aseguro. Sentemos de paz hasta la parte que se obtuvo frases, la más y yo, relación simbiótica, soy la peronación, la persuasión en la retórica, nuestro ego como especie se escapa de toda lógica, donde hace superior tu posición en la red trópica, todo junto un ciclo, como el agua y la vida, y ahora es nuestro planeta el que está en cuenta regresiva, yo prefiero calmarme y disfrutar del entorno, somos un capítulo más en el libro del cosmos.